Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Echaron de la delegación local de ANSES a un trabajador con 30 años de antigüedad. Se trata del abogado Enrique Marenzi. El delegado del gremio APOPS, Javier Lucero, le dijo a nuestro cronista de exteriores que ni siquiera le dieron derecho a defensa. Es un compañero que tiene 30 años de antigüedad, más de 30 años de antigüedad. O sea, toda una vida acá en el ANSES, prestando servicio en ANSES. ...y nos enteramos ayer que le llegó un telegrama... ...como un estilo preaviso... Eh, ...por qué esto de preaviso... ...hace más o menos un año... Le ...iniciaron un sumario... ...A Enrique por unas irregularidades... ...él obviamente tuvo defensa... ...el tema de lo grave es que... ...por la parte de la patronal... ...por la parte de, de, de, del, del, del sumariante... ...no pudo justificar... ...sí, las acusaciones... ...y como no puede justificar las acusaciones... ...le mandaron un telegrama... ...de que no le dan pie a su defensa... ...y que obviamente asesoran a, a, al director ejecutivo del ANSES... ...o sea, Basavil Basso, el despido con justa causa por falta de confianza. La responsable de ANSES, Brenda Alonso, confirmó el despido... ...lo justificó y dice que el empleado se pudo defender... ...pero a la vez dijo en Radio Kermés que el tema no es de su competencia. Esto no se debe a una política de despidos o a un despido encausado. En este caso en particular y lamentablemente... Hubo un sumario, una investigación administrativa eh, que derivó, redundó eh, en, en la desvinculación en principio y en esta instancia en la que nos encontramos este, de, de este trabajador. Eh, simplemente eso, aclarar que, que no es una política de despidos, no es un despido incausado. Hubo una investigación sumarial llevada adelante conforme las reglas eh, del ANSES eh, para una investigación en sumario y como resultado de la misma, lamentablemente hoy este, tenemos esta noticia. El fiscal de investigaciones administrativas, Juan Carlos Carola, confirmó que investiga si hubo abusos a partir de un video que muestra maltratos en un entrenamiento de la policía. Nosotros no teníamos conocimiento de este video, sino hasta que salió publicado ayer en el Diario El Diario. Y, y bueno, a partir de ahí tomamos conocimientos y bueno juntamos con el Director General de Investigaciones Especiales que es quien se encarga de investigar los asuntos policiales y bueno, y ya habíamos pedido, ya iniciamos hoy el expediente y ya pedimos los antecedentes como para empezar eh, la investigación eh, Nosotros en, este, en general eh, actuamos ante una posible irregularidad eh, administrativa de cualquier tipo en la policía o en cualquier otro sector del gobierno eh, iniciamos actuaciones prevencionales para establecer si ¿sí? prima fase hay elementos para investigar. En este caso, de acuerdo a las declaraciones que se ven en el diario, podría llegar a haber eh, algún abuso en el entrenamiento. El economista Iván Kachanovsky diserta como parte de una actividad del Observatorio Económico de la Universidad. Lo anunció Adrián Javier en Periodismo Turno Mañana. El encuentro se hace bajo el interrogante de si es una buena noticia el desembarco del FMI. Bueno, una forma de graficarlo es que Argentina estaba jugando en la D y ahora ascendió a la C. Eh, no es una enorme noticia, no es que ahora estamos en primera, que somos un país desarrollado ni tampoco que va a llegar una lluvia de inversiones. No hay que tener un optimismo exagerado, pero sin dudas es que es una buena noticia. Argentina, cuando de alguna manera puso controles a la entrada y salida de capitales, con el CEPO que vino después y demás, de alguna manera salió del mundo, se aisló del mundo. Y lo que buscan de alguna manera estas calificadoras es que, eh, calificar a emergentes, a, esa, a aquellas economías que respetan por ahí un, un mínimo de instituciones de reglas de juego, para recibir capitales. La vicepresidenta Gabriela Michetti usó una maniobra en el Senado para dilatar el tratamiento de la ley de despenalización del aborto. Romina del Pla, diputada del FIT, y Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnesty Internacional Argentina, advirtieron que es necesario un rápido tratamiento del proyecto. Esta primera reunión de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito este, contó con la presencia de, no solo de diputadas que apoyamos este proyecto y conquistamos la media sanción, sino también de asesoras y asesores de una cantidad muy importante de senadores que han venido a interiorizarse, a llevarse la media sanción y también a compartir la necesidad de que se fije rápidamente un cronograma de trabajo en el Senado. Estamos todavía a la expectativa de ver a qué Este, comisiones de trabajo va a pasar, se hablaba por ejemplo de la comisión de la mujer que en el Senado existe, que pareciera como un espacio donde se quiere girar, se hablaba de la comisión de presupuesto que no parece algo bastante atinado, sobre todo si se va a tratar la ley de presupuesto, para qué girarla a esa comisión este, y, bueno, y ver bien cuál es la fecha en la cual se va a tratar, se estaba hablando de julio en principio. Argentina cayó ante Croacia 3 a 0 y su clasificación a la segunda ronda del Mundial de Fútbol quedó muy complicada. Después del partido hubo cuestionamientos a jugadores y cuerpo técnico. Hugo Agüero dijo, Jorge Sampaoli puede decir lo que quiera. Eh, queda todavía una chance y bueno, vamos a esperar mañana, ¿no? ¿Es ¿Un milagro? ¿Hay que esperar un milagro? Y sí, la verdad que ahora de, dependemos de otros, así que nada, eh... Eh, hicimos todo lo que, lo que pudimos Pero bueno, eh, nada Como te digo, eh, esperanza, milagro Lo que sea, pero bueno eh, Hay que esperar mañana y después bueno tratar de ganarle a Nigeria En San Paolo dijo que por ahí Los jugadores no se adaptaron al proyecto Que el proyecto fracasó ¿Sentís que a ustedes les, les pasó eso? Que diga lo que quiera Después de su estupenda actuación y el golazo contra la Argentina, el croata Luka Modric analizó el partido y dijo que Lionel Messi no puede hacer todo solo porque el fútbol es un juego de equipo. Yo creo que hemos hecho un partido excepcional. Desde el principio uh, estuvimos mucho mejor como en el campo que, que ellos. Uh, en primer tiempo uh, creamos tres, tres claras, no metimos y segundo, este error de su portero nos ayudó aún más y segundo tiempo especialmente eh, jugamos eh, muy bien. ¿Cómo lo viste a Messi dentro del campo? Nosotros lo notábamos cabizbajo, sin demasiado ánimo. ¿Ustedes cómo lo veían? No, Messi es un jugador increíble, y... pero él no puede hacer eh, todo solo porque en fútbol hay que tener ayuda y... Y no se puede hacer, aunque él es grande, grande, pero necesita ayuda y no puede hacer todo eso. solo. Yo. Radio